Estamos con Francisco Dolman de ATE-INTI, justamente acá en Henry f o r d y Panamericana. Y bueno, para que nos comente un poco cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto del hecho de la acción de hoy. No, por supuesto que el paro tenía que ser activo. Por supuesto, criticamos desde un principio, desde el INTI, desde ATE. El paro tenía que ser aquí o con movilización, pero bueno, los gordos de la CGT no aceptaron eso, pero igual los trabajadores estamos saliendo a la calle, como pasó ayer en el Puente Porredón, en Plaza de Mayo. Bueno, hoy un montón de cortes en todo, en todo el país y en toda la ciudad. Bueno, como decís vos, acá en Henry Ford, juntándose muchos, muchos compañeros, y ya vemos el preparativo de, de las fuerzas represivas, ¿no? Pero bueno, es la única forma de derrotar al gobierno, estando en la calle, todos juntos. Son ellos o nosotros. ¿no? Así que... Y ustedes en el Inti tienen una experiencia bastante cercana, tanto con los despidos como con las represiones. ¿Cómo están manifestándose hoy en este contexto donde tienen prácticamente militarizado el instituto? Sí, como decís vos,、eh, hace ocho meses que venimos luchando en el Inti. Contra los despidos, pudimos r e c o r p o r a r a l g u n o s compañeros, pero otros todavía están en la calle, otros están a c a m p a n d o dentro de la institución a pesar de la militarización. Así que luchando, luchando y no a bajar los brazos, no nos van a doblegar. La verdad que el aparato represivo desplegado en el INTI es nunca visto porque hay policías adentro, personal de seguridad privada, contratado. Así que bueno, en la lucha y por supuesto aportando a que este paro continúe con un plan de lucha c o n un paro de 48 horas para decirle no al gobierno y que si no cambia de política que se vaya.